Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc... No tiene tecla cualquiera. Ay, tanta computación me dio sed. Hacemos más vale tarde. Silvia Barayobre. Oscar Rodríguez. Locución, karina Maldonado. Por Radio Rebelde, AM740. Miércoles de 19 a 21. Buenas tardes, acá comienza Más Vale Tarde, Oscar Rodríguez, mi nombre. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo están todos? Bien, bien. El mío es Silvia Barajobre estamos otra vez un miércoles Ajá. a las 19, a ver, a ver, a ver, 19.04, uh -huh. con una hermosa temperatura de unos 18.04. 18 Y estamos aquí, ¿dónde, Oscar? En Radio Rebelde, Radio AM740, Rebelde. físicamente estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Así en es. Cava. Es el 11, uno conocido como Barrio del 11, Balvanera, Balvanera frente mm. a la Plaza Miserere, la plaza, conocida también como Plaza 11. Mm -hmm. Y aquí estamos contentos en así esta es. primavera divina que sí, estamos teniendo sí, sí, sí, sí, día sí. tras día, calorcito, calorcito sí. fresquito, sol, cielo mm. celeste, muy muy A la mañana estuvo fresco por lo menos y hasta sí. que llego acá, este, de temprano sí, vengo bueno, sacándome así. ropa como de pasa, cebolla. Pasa, pasa eso, es lo que en, en tu caso no porque sos un varoncito, pero sí. en nuestro caso es la época, como decían las madres de, de la época de la mía, sí. que hay que llevar un saquito, no te olvides el saquito, es la época claro, del saquito. Del saquito. Uh, el saquito, bueno. yo no tengo saquito. ¿eh? Mm, bueno, este, yo bueno, tengo, pero bueno, es, ¿de qué va hace calor. Bueno, programa. tenemos varias cosas, eh, una de las notas que salió esta semana fue una sentencia para dos médicos y unos tetra, que van a ser juzgados por su relación con la apropiación de niños en la época de la dictadura, estamos hablando, y va viéndose cada vez más la complicidad de civiles en la dictadura cívico-militar, por ah, supuesto. Sí, sí civiles, eh, y civiles, empresarios, eclesiásticos, civiles, profesionales uh -huh. también. Bueno, en los minutos en esta primera hora cercano ya de las de las 8 de la noche vamos a hablar en el espacio dedicado a los temas de salud. Uh -huh. Vamos a seguir con este con esta saga, como la llamo yo, eh, sobre las distintas psicoterapias que existen, a cuál más eh, más extraña, con las cuales no comparto absolutamente sí, nada, no. ni siquiera desde la primera letra. Eh, ya hemos pasado por seis, Oscar. Sí, hoy sí. vamos a... No, por siete. Hoy vamos a hablar de la octava. De la octava. Creo, de la octava. Y en la segunda hora, vamos, en el, al final de esa segunda hora, en los minutos dedicados a los temas de cultura, vamos a hablar de otro enorme de la literatura argentina, como ya lo hicimos la semana anterior, que uh -huh. hablamos sobre Julio Cortázar y su sí. centenario del nacimiento. En este caso también ha cumplido un también. siglo el nacimiento de otro enorme que uh -huh. es Adolfo de casares Cazares. Uh -huh. Bien, hay una oficial bonaerense acá en la provincia, en la seccional 3 de Avellaneda. Estaba sola, te, estaba a cargo de 30 detenidos, escuchó ruidos en el techo y que pedir ayuda. Qué horror, sola estaba. Sí, claro. ¿Dónde se habían ido sus compañeros? Sí, estaban de, de, no sé, de dejalo procedimiento, ahí, qué sé Déjalo ahí, déjalo ahí. Pero es raro eso, tuvo ahí. que pedir ayuda al 911. Bueno, no podemos soslayar la, la muerte de la enorme uh -huh. China Zorrilla, uh -huh. de quien vamos a hablar y compartir sí. algún audio también. Alguien inolvidable, una grande, una grande de uh -huh. la escena, indudablemente, Exactamente. y queridísima actriz. Queridísima uh -huh. actriz. Sí, sí, sí, sí, muy buena actriz. Este, muy, muy buena, sería, muy, muy dúctima, comediante, arte, muy comediante hacía cosa. también podía ser tragedias, uh -huh, dramas, uh -huh. una, un encanto, un encanto sí, de persona sí. sumamente querida por montones uh -huh, de personas sí. a un lado y al otro de nuestro día de Chasto. la plata. ¿sí? Exactamente. Estamos con Luciano Castro en operación. Así es. Y Arnaz, Ignacio, Arnaz, dice? Ignacio, Fernández Ignacio, Ignacio Nacho sale grabado, así que en claro. otro momento lo esperemos escuchar. Date una vuelta por nuestro blog, más vale tarde, magazine radial.blogspot.com Más vale tarde, magazine radial.blogspot.com Bueno, eh, tengo una, una noticia, incluso viniendo para acá he visto montones, muchísimos afiches anunciando la llegada de un nuevo diario, Oscar, un nuevo diario digital. Sí. Eh, y de verdad siempre que aparezca un nuevo medio de comunicación, de información, eh, creo que es algo para celebrar porque son más palabras, más voces, uh -huh. más pensamientos y eh, puestos allí para que uno pueda ir eligiendo reflexionando y seleccionando aquello con lo cual acuerda uh -huh. en este caso el nuevo medio digital es la izquierda diario puntocom sí. ¿sí? sí, sí, sí. eh, es un Salió el 16 antes de ayer, uh -huh. ¿no? el lunes, eh, y ellos mismos han dicho, y quiero leerlo, elegimos salir un 16 de, de septiembre por ellos, por los mártires estudiantes secundarios de la noche de los lápices de 1976. Después vamos a recordar este mm -hmm. hecho también, sí, también, Oscar. También por ellos, los que el 16 de septiembre de 1955 resistieron el golpe gorila contra el gobierno de Perón después de ser bombardeados uh -huh. en junio en plena plaza de mayo. Sí, sí. En un aniversario de estas dos fechas negras de la historia, la izquierda diario sale para difundir las ideas que la clase trabajadora y el pueblo, sus intelectuales, sus artistas y sus periodistas puedan transformar en herramientas de esperanza en un futuro de liberación de toda explotación y opresión. La Izquierda Diario es una iniciativa del Partido de los Trabajadores Socialistas, es decir, del PTS. Uh -huh. Ahí está un nuevo medio para sí. informarnos, un nuevo medio para consultar, un nuevo medio que nos pone sobre la mesa o sobre la pantalla, en este caso, uh -huh. ideas, pensamientos con los cuales podemos o no acordar, pero que sin duda nos van a permitir ir pensando cada vez claro. de una manera más amplia. Desde otro lado, por supuesto. Eh, salieron primero... por Pero Facebook así haciendo propaganda del así diario sí, sí. Eh, Hemos puesto me gusta Estamos siguiendo sus en cosas Página uh -huh. también hay otra publicación De sí. este partido que se Elías llama Irías de Izquierda, de Izquierda uh -huh. Que Página 12 la publicita sí. continuamente sí, sí, sí, está todo eh, el Y son muy buenos artículos Yo uh -huh. he leído algunos sí, de esa, sí, revista, esa revista sí, es sí, sí. mensual Sí. Así que hay tiempo para leerla Pero este es un diario claro. Como su palabra lo indica, día tras día Está en todas las pantallas de nuestras compus uh -huh. Bien, la, la carrera la de ahí, elecciones en Brasil La carrera por el primer puesto, digamos Por la presidencia está complicada Y siempre esas cosas este, extrañas en la publicidad Hay un, un muñeco que se llama Pesimildo Pesimildo. pesimildo como pesimista pero pesimildo los publicistas del pt brasileño decidieron presentar a pesimildo un personaje gruñón que se queja todo el tiempo Ah, bueno eh, para angonando a, a la gente que está del otro lado que está en contra de ellos que está peleando con ellos la, la candidatura eh, es parte de la pantalla de la campaña es una campaña por la reelección de Dimadur rousseff el PT lanzó un spot el, con el que presenta los logros sociales obtenidos en los 12 años de gobierno progresista. Y dice por ahí, el locutor, ¿vio que el empleo continúa subiendo? Todo lo que sube baja, dice el, el pesimildo. El pesimildo. Claro, y casi dice una cosa y pesimildo dice lo contrario. Eh, una de las consignas de la campaña de Dilma para combatir el desaliento permanente por parte de los grandes medios es, basta de pesimismo, piense positivo. Bueno, a nosotros no nos es raro esto, no. No, nos no nos resulta extraño ni ajeno, porque bueno, es así, ¿no? Uh -huh. es, es tan tan absolutamente eh, antinómica, las, sí. o son sí, sí, tan sí. antinómicas las las portadas de un diario y del otro, que de verdad hay momentos en los cuales a mí me causa risa, Oscar, sí. risa, sí, eh, sí, porque sí, sí. Es, ya es como en extremo, en extremo. Claro, La diferencia es impresionante. Es impresionante, sí, sí. Son no, no. dos países distintos. Vos sabés que a mí eh, que he tenido la suerte de poder eh, viajar un poco, uh -huh. eh, de verdad no no me he encontrado nunca, en todas partes hay eh, medios oficialistas y medios opositores. Claro, sí, sí, sí, claro. Y así debe ser, por supuesto, uh -huh. pero con esta antinomia, con este enfrentamiento tan tan absolutamente extremo para uh -huh. un lado y para el otro yo nunca lo he visto. Sí, Pero bueno, parece mucho. que nuestros vecinos brasileños también sí. andan en lo mismo. Sí, sí, sí, sí, están con una cuestión de ahí de ver quién gana, están bastante bastante parejas en la en las, en las encuestas, digamos, y la candidata opositora a Dilma sacó de su, de su plataforma el casamiento igualitario que lo tenía Ah. y lo sacó porque supuestamente rinde más, hizo un sondeo a la gente a gran en Brasil, claro, gran parte de la gente en Brasil, aunque parezca raro, está en contra del matrimonio igualitario. Entonces lo sacó de la plataforma. Bueno, porque su oponente no pertenece a una organización con cierta sí, tendencia evangélica. Sí. Que evangelista, claro. Lo, lo raro es que salió del riñón del PT también la, la, la candidata está Pero bueno, que son esas cosas que salen de un lado Y terminan en el otro Y bueno eh, cuando, cuando hablemos sí. de China Zorrilla sí. En realidad me parece que viene a cuento Esto que te quiero comentar uh -huh. Oscar Porque si alguien Ha podido Declar eh, Eh, desacartonar, digamos uh -huh. Y mostrar con la franqueza Y la simpatía que ella ha mostrado uh -huh. Las hipocresías De la sociedad sí, claro. Realmente esta ha sido Claro, claro de, Estos niveles de hipocresía cual, De los cuales cual. estábamos hablando ¿no? uh -huh. Vamos a escuchar el primer tema, este es el primer tema, se lo dedico a mi hija, y me tomo la licencia porque hoy cumple el cumpleaños, sí, sí, sí, sí. cumple 18 la nena. Ah, te hizo mayor de se edad. Se me hizo grande hace rato, se, se me hizo grande, pero bueno. No, no, pero ahora se hizo está. mayor de edad, sí, sí, ya está, ya está, directamente, está. se ha emancipado eh, se el día de hoy, uh -huh. ¿Se hoy ha 18 de septiembre. 18, sí, sí, 17, cumple 18, hoy 17, cumple 18. Ah, hoy es 17, 18. perdón. Claro, claro. Hoy es 17. Así que perdón. le dedico este tema que siempre me gustó, le hice un videito por ahí, se lo bueno, puse nombrala, en YouTube. Bueno, nombrala, por favor este Camila Ylen Rodríguez Este tema es para vos eh, Ella no es tan hermosa, no es linda Feliz cumple Camila Un beso, un beso, beso, beso, beso. Date una vuelta por nuestro blog Más vale tarde Magazine Radial.blogspot.com Date una vuelta Más vale tarde Magazine Radial.blogspot.com No to... traes Bueno, recién la nombramos, así que me parece que está bueno que sigamos hablando un poco de ella, uh -huh. de esta enorme, de esta enorme actriz. Hay hoy hay eh, elogios y comentarios y artículos a cuál mejor, a cual uh -huh. mejor escrito realmente sí, sí, sí. en todos los medios, en todos, tanto gráficos como en los orales también. Eh porque hay tantas maneras de nombrar a, a una actriz, una, una, una dama, digamos, uh -huh. una señora, una señora de la escena del teatro, y en este caso cabe perfectamente decir de la escena o del teatro rioplatense, sí. ¿sí? Sí, sí. Eh, porque esto fue China Zorrilla que en vida llevó el nombre de, esperate que te lo leo Te lo pasito. digo Dale, Concepción decirlo. Concepción Matilda Zorrilla de San Martín Muñoz Así Todo es. eso se llamaba Así es uh -huh. eh, Fue una de las artistas, creo que sin exagerar, más queridas Más, sí. más queridas sí, tanto sí, sí. en su país natal, el Uruguay, como en el nuestro Fue actriz, comediante, directora, eh, la fama de ella, sí. Oscar, se extendió por toda Latinoamérica uh -huh. y por España también. Traductora también fue. Traductora, uh -huh. eh, ha tenido más de 60 años de carrera, eh, de trayectoria, en más de 100 películas, uh -huh. eh, otro tanto de obras de teatro, de teleteatros... Eh, personajes que marcaron a este público rioplatense ¿sí? Tanto por las participaciones en comedias Porque bien decíamos esto antes, ¿no? De la ductilidad uh -huh. de los grandes, como sí, en este caso sí, ella claro. Porque pudo participar y de manera excelente Tanto en comedias como en dramas Y se hizo acreedora, la han multipremiado uh -huh. por doquier, Oscar Por muchos grupos Muchos, muchos, pero muchos eh, premios Obtuvo nada menos que la condecoración de la legión de honor del gobierno de Francia sí. Que es el más alto honor uh -huh. que entrega el Estado uh -huh. francés Y un sello postal honorífico de la República del Uruguay Así que hay, ha habido estampillas y si las hay sí, con, su con su cara, sí, claro eh, Bueno, además en, en la República vecina, ¿no? en el Uruguay Además de haber recibido dos, Martín Fierro premios, hace el premio Trinidad Guevara, el premio Florencio Sánchez, uh -huh. el Conex y tantos, tantos otros premios a lo largo de una trayectoria tan largo, tan larga pero el más importante según ella misma, sí, decía sí. el más importante de tanta avalancha de, pre de premios fue o era para ella el beneplácito total del público uh -huh. en cada una de las apariciones sí, que hizo, sí. eh Según sus propias palabras, el aplauso le llenaba el corazón. Claro. Y en algunas de las montones de entrevistas que se le han hecho, eh, ella contó una anécdota no con respecto a cuando era joven y hablando con su papá, que de, de paso es bueno señalar que el padre también fue un artista y sí. fue un excelente escultor. Sí, escultor fue. Uh -huh. Luis Orrilla de San Martín, José Luis Orrilla de San Martín. Eh, y un día, dijo ella, un día miré a mi papá y le dije que debía ser muy feliz por poder realizarse como escultor en la más completa soledad. sabes lo que me contestó? Le dijo al periodista. Uh -huh. Pero a ti te aplauden. No me voy a olvidar nunca, dijo China. Y encima nos pagan. Es una profesión única en el claro, mundo. Claro, Eh, esto era el aplauso para ella uh -huh. ¿no? Esto uh -huh. que, que significaba El mayor de los elogios el sí. ma... Es que sí. debe ser impresionante Debe ser, debe ser. No, Yo las veces que he ido al teatro uh -huh. y, y estoy obviamente Entre el público claro. Y uno ovaciona a, una, a un actor O a una actriz Y hasta podemos llegar a ponernos de pie uh -huh. Y son sí, sí. varias entradas Que sí, tienen sí. que ser los actores que deben registrar ellos? Claro ¿Qué deben registrar? Uh -huh. Que toda esa gente está elogiando su trabajo y además lo aplaude. Uh -huh. Sí, es, ah, debe no, ser no. inexplicable, Debe ser, debe ser enorme, enorme. Uh -huh. enorme. Entre todas las cosas que hizo China Zorrilla, de ella estamos hablando, en el 61 fundió un teatro, fundó el Teatro de la Ciudad de Montevideo. Uh -huh. ¿Tiene algunos este eh, antepasados ahí conocidos o...? Sí. o Por ejemplo, el abuelo históricos, paterno históricos. histórico, fue el abuelo paterno fue poeta, Juan Zorrilla de San Martín, autor de la epopeya de Artigas de Tabaré, eh, fue ministro plenipotenciario del Uruguay en la corte del rey Alfonso 13, eh, designado bueno, entre los mandatarios sudamericanos. Eh, por ahí tiene eh, por vía materna tiene una, un parentesco con José Gervasio de Artigas, nada ah, más sí, y nada menos. El héroe ¿Sí? de su país. El héroe de, de, de nuestra América, diría, porque en esa época éramos toda una sola cosa, ¿no? Sí, sí. Y siempre Buenos Aires haciendo de las suyas lo, lo aisló. En fin, todas estas cosas que estamos diciendo, las estamos diciendo una mujer que, como decíamos también, y vamos a decirlo muchas veces, de un lado y del otro hablaban bien. Los que Totalmente. sabían mucho de teatro, los que no sabían, los que sabían de eh, comedia, los que sabían... de, de estaba Ella eh, dirigía obras también Multiquerida, Multiquerida Oscar sí. Así como fue multipremiada sí, sí, sí. Es una persona que creo que no hay nadie Que no la uh -huh. haya querido, que no esté hoy sí. eh, Lamentando y llorando uh -huh. Probablemente sí. muchos la, la partida La partida de ella, que si bien era una señora muy mayor Sí, sí, estaba grande sí. Y eh, falleció hoy Hoy en Montevideo uh -huh. sí Hacía ya un, un par de meses Creo que estaba uh -huh. internada padeciendo obviamente de su avanzada edad, de, esto sí, era lo claro. que, de lo que padecía, claro y contaba en este momento de su partida final, 93, creo, 92 90, años. Sí, por ahí, no tengo el dato por acá, pero sí era grande. Muy Ella grande. en el 2011 había dejado el escenario, se retiró completamente, eh, 2008 había tenido una insuficiencia respiratoria, se internó, se estabilizaron después siguió un poco más y dijo y dejó claro no dejaba de fumar no dejó nunca de nunca fumar, de fumar nunca. y eso es la que le 92 años tenía 92 años fue bueno, una de las enfermedades que esta uh -huh. respiratorias que tenía uh -huh. era EPOC pero hoy hablaba sobre ella con una amiga por teléfono y ella me dijo pero bueno con EPOC y fumando Llegó a los 92 años, chapó claro, claro, claro, así todo claro Realmente, uh -huh. realmente ¿La escuchamos? Uh -huh. La Oscar? escuchamos, es una de las partes más graciosas O por lo menos las más conocidas sí. En una intervención de ella en Esperando la Carroza ¿Hola? Ah, doña Elisa dice? Ah, momento ¡Mamá, es la hincha pelota de al lado! ¡Eso idiota, te va a oír! Dicen que ya viven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tienen demasiada harina. Anda a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir. yo. Llevar las agarraderas, Matilde. ¡Se va a quemar! ¡Qué sacola? se cola! Oh. Oh. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, y ellos hacen el puchero. Yo hago ravioles, ellos el ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. Es vida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Tan criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¿Quién te enseñó dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie, aprendizola! Oh. ¿Con quién dejaste la nena, Susana? Desde el primer día que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer a esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Dejala que termine! ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De veras no querés oír? ¡Pero no que me estoy muriendo de curiosidad! ¡Muy bien! Pensé, esta es la mujer más falluta del mundo. ¡Falluta, yo! ¡Ah! ¿Con quién dejaste la nena, Susana? No. Mira si yo soy falluta, yo vos sos... ¡No sé ni cómo que te lo arte, mirá! ¡Falluta sos vos que te cosiste la lengua! ¡Yo te lo hubiera dicho! Y en aquel entonces, yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira esto te mete los cuernos al mes de casado ¿Te lo dije no te lo dije? ¡Mastridita! ¡Traeme vasitas, querida, para combinar a tus queridos tíos! ¡Esperen! Tío. ¡Esperen! ¡Insulto va, insulto no, viene! Mírame. ¿Qué tienen en la cabeza? ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Cantame ¡Oh! la alfombra ahora! ¿Por qué le que le iba a meter los cuerdos el primer mes, cacados? Pero, Susana, pues, ah, eso pasó hace cuatro años. ¿Quién se acuerda de eso ahora? ¡Ella se acuerda! Y creo que tengo el derecho de saber por qué se lo dijo. Sí, esto no derecho. Y no tengo ningún inconveniente de decírtelo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo, te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura, y tercero, porque se me antojó. Si yo me aprovechara de las tres estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería la ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Pero antes, lavate bien la boca con la bandina ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué te crees? Que vas a manchar mi reputación ahora, como, como me montaste de alfombra recién. Y no te crees ahí como una momia griega, sembrando la duda con Nora y Matilde. ¿Qué tenías que decir? Mm -hmm. Nada. Ah, no, vamos no a con nada. Como si con un secreto horrible. Si ¿Sí sabes algo, escupilo. Bueno, basta, saco, porras. ¡Contorro de la mi corpita! <risa> Divina, Bien. divina, divina Parece uh -huh. que la tuviéramos aquí Y que tuviera muchos años menos sí, claro, De claro. esta señora tan mayor Que partió en el día de hoy Hoy, hoy a mí me despierta uh -huh. Sonrisas, carcajadas sí, claro. Esa película es Es espectacular Inolvidable, sí, espectacular sí, Esperando la carroza es espectacular Un grotesco uh -huh. en el cual se pinta de la manera más descarnada lo que es la, la familia la dulce familia de todos los días sí, sí, y de sí, cada sí. uno de nosotros. Sí, sí, sí. Está muy buena. Sí, Está sí, muy buena. Sí. Tenemos Dime. que ir, sí, no, no, no, despedirla a la enorme sí, China, claro, claro a la enorme sí, China claro en sí. ese claro sí. último viaje. Uh -huh. vamos a saludar a Fernando Raúl Núñez de Barracas, Estela Saldaña de Buenos Aires, Marta Lescano de Buenos Aires, Miguel Ángel Güera, de Buenos Aires, que son toda gente que nos replica. Y julián Olivares también. Muchas gracias a todos. Estamos un ratito de tanda y después venimos. Así es. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde, Rebelde, la radio que vos elegís. espacio publicitario ver lanuncia celebrar la primavera 21 de septiembre ataque 77 el 27 grandes valores del tango 28 los charros y la nueva luna además 26 27 y 28 expo la en el palacio municipal ilumina municipio de la no debe morir ja. el acento lo ponemos en voz Darío díaz péérez intendente Buenos Aires, su gente y su música. El programa creado y conducido por Néstor Emilio Peña. Los jueves de 15 a 17 por AM740 Radio Rebelde. Buenos Aires, su gente y su música. En Al Compás de un Tango. Sábado 20 de septiembre recibimos la primavera, Iván Camaño, la voz del folclore, y José Iván, la voz romántica, juntos por primera vez en un recital imperdible. Artistas invitados. Sábado 20 de septiembre a partir de las 22 horas en Pueyrredón 19, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adquirí las entradas anticipadas llamando al 4-861-5957 o al 153-321-0569. De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM 740 y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas, para que el pueblo sea protagonista, porque la Argentina, es parte de la patria grande americana, participa, no te lo pierdas, claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23. Olvidado no se sé radio en línea un programa con entrevistas noticias deportes música espectáculos y mucho más con la conducción de lucrecia porcel y julio Acostasta te harán compañía todos los sábados de 13 a 14 radio en, radio línea, en línea por radio rebelde am 740 pero no fue así. llegó per mí y no me rindo. recuerde Pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin Espacio Publicitario. Transmite Radio Rebelde AM 740. Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde en magazine radial.blogspot.com Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com Oscar, Silvia, tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, damos comienzo a la columna deportiva de todos los miércoles por la tarde. Sin lugar a dudas tenemos que arrancar hablando de lo que dejó el combate entre Floyd Mayweather y Marcos el Chino Maidana. Porque los papeles indicaban que la misión sería casi imposible y la realidad golpeó desde los primeros rounds cuando la velocidad de Floyd Mayweather comenzó a ganarle la pulseada a los golpes que lanzaba Marcos Maidana el estadounidense manejó la pelea a su estilo y nuevamente se quedó con la victoria como el 3 de mayo de este mismo año en Las Vegas por decisión unánime 116-111 en dos oportunidades y 115-112 lo que arrojaron las tarjetas de los jueces Uh, empezamos a analizar lo que fueron los rounds, los 12 rounds, los largos 12 rounds que le tocó vivir eh, al chino Marcos Maidana en Las Vegas porque la paridad se estiró hasta el cuarto round, desde ahí Floyd despegó con su jab y su intención de tocar y salir, algo que nos tiene acostumbrados Floyd Mayweather de tocar y salir eh, todo el tiempo y de, y de no meterse en el golpe a golpe contra el Chino Maidana una de las mejores técnicas y tácticas que tiene el hombre de Margarita Santa Fe, bueno, eh, los primeros cuatro rounds fueron muy parecidos hubo una paridad absoluta, en el tercer se dice que el chino Maidana hasta le pudo llegar a bajar un diente a justamente la estadounidense sin embargo a partir del cuarto hasta te diría el octavo o el décimo fue todo del Yankee y la verdad que estuvo bien la victoria para él el décimo le descontaron un punto a el chino por un codazo Y así se terminó eh, se terminó la, la, la esperanza de tener nuevamente al chino como el campeón de la AMB la CMB. Estamos hablando del peso Walter y Super Walter de la CMB. Así que difícil, lo, lo, lo habíamos comentado la semana pasada de la pelea que iba a tener, y sin lugar a dudas, eh, Floyd Mayweather fue justo ganador, sin lugar a dudas fue, fue justo el ganador Floyd Mayweather, y se acabaron las esperanzas para el chino de conseguir nuevamente lo que fue el título Walter de la AMB y la CMB, y Super Walter de la CMB, estos tres títulos que se ponían a disposición este 13 de septiembre en Las Vegas, en el MGM, ...como nos tiene acostumbrado a estas veladas boxísticas. allá retornó el chino Maidana al país después de la revancha perdida... Eh, ...y en su llegada explicó cuál era su idea del futuro. Quiero pelear en Argentina para mantenerme en movimiento... ...así lo expresó Marcos, quien desea subirse al rinde en Buenos Aires o en Santa Fe... ...como lo hizo Maravilla Martínez en 2013, se acuerdan cuando peleó contra el inglés en Vélez. Sin embargo, con sus 31 años y un récord de 35-5... Eh, el chino analizó la posibilidad de dejar el boxeo, sí, la verdad que sorprendió a todo el mundo con esta posibilidad de dejar el chin de dejar el boxeo a los 31 años, teniendo en cuenta que un boxeador hasta los 35 36 años tiene tiene para pelear y largo tiempo después de pelear con May puedo pelear con cualquiera además agregó yo fui campeón y perdí mi título que quizás más adelante lo haga en cuanto a la pelea el argentino se mostró conforme por cómo se desarrolló a pesar de que reconoció que el estilo de Floyd no es el que más le gusta al espectador estoy muy contento fue espectacular e increíble pero la gente no paga para ver correr a My Weather decepcionó a todos. Esto decía el Chino el martes eh, el día de ayer cuando en su llegada a esa Isa. Así que era estar atentos por qué va a ser eh, el tiempo de pensar de, del chino Maidana en, en estos días para ver si va a seguir yo creo que se merece una pelea acá en Buenos Aires o en Santa Fe donde él se sienta más codo y tenga ganas de hacer su, su gran pelea homenaje porque no llamarla así de esta manera eh, cuando donde pelee con todo el público argentino y sepa lo, lo, lo querido que es en nuestra tierra ¿eh? la verdad felicitaciones al chino Maidana que intentó todo el tiempo de ganarle a Mayweather de eso no quedan dudas algunas quizás sí esperábamos un poquito más como aquella del 3 de mayo donde salió a matarlo y se quedó sin una hasta tempranito bueno este intentó de regular eh, durante los 12 rounds y no alcanzó no alcanzó porque Floyd Mayweather es uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo, quizás como él dijo en su cuando llegó hoy, eh, ayer a Ezeiza, no es un uno de los boxeadores más espectaculares e increíbles en el sentido de, de, de mostrarle a la gente cómo es el verdadero boxeo no no, no podemos comparar a este con un Mike Tyson ¿no? que, que noqueaba y tiraba títeres o, o a Monzón que también era uno de esos boxeadores agarridos, pero sin embargo Floyd Mayweather es muy muy inteligente y así le ganó al chino Maidana y estuvo bien estuvo bien la victoria del estadounidense sobre el argentino La pena es que no lo tenemos aquí a Nacho como para poder hacerle algunas preguntas uh -huh. porque a mí me quedaron algunas cuantas. Pero bueno, la semana que viene se las, seguramente, se las puedo seguramente. formular. Para seguir un poco con el tema deporte, ya que no lo tenemos a él, pero hay un, una noticia que de verdad es una, una noticia esperada probablemente por muchos que es el último torneo de la mejor Leona del mundo. El manager deportivo del seleccionado de hockey femenino, uh -huh. que es Gabriel Minadeo, dijo, hablé con Luciana, es decir, Luciana lucha. Aymar, obvio, lucha, lucha, Aymar. lucha y, uh -huh. y me dijo que va a jugar en Mendoza para despedirse de la selección. La Rosarina, Luciana Aymar, capitana de las Leonas, disputará entonces su último torneo internacional uh -huh. a los 37 años, Tras obtener 24 medallas, Oscar, no 13 doradas para la Argentina ¿Sí? en distintas competencias. Y un dato más también para su estadística Lucha fue reconocida como la mejor jugadora del mundo sí. En ocho oportunidades Desde el año 2001 hasta el año 2013 Así que bueno, tendremos la posibilidad de verla por última vez sí, En sí. la provincia de Mendoza Hay... Siempre me acuerdo de una jugada Como la jugada que hizo Maradona contra los ingleses Que pasó a 4-5 eh, Messi hizo la misma jugada, Lucha Y Mar hizo la misma jugada para el otro lado del campo Digamos con el con el con el, con el palito de hockey con el palito increíble la velocidad y la destreza que tiene esa mujer no, no, no, no. y parece que estuviera la pelotita pegada al sí. palo sí sí sí, sí sí sí es increíble pero bueno ya está grande dijo Basta". hace hace magia como es magia es increíble sí sí sí eh, es increíble como ciertos personajes eh, tienen salen a la luz con algunas boludeces que dicen este es el caso de Ivo Kutsarida Ah, oh, este, este este no, este fue un galancito que más o menos actor, más o menos galancito. A una gente le gusta, a otra no, son mujeres le gusta por la por la facha, pero eh, <ríe> entre las cosas graciosas está que grande, dijo, es un galano maduro. Un, sí, un gran maduro, sí. A los que me llaman facho cool, les digo que soy guibarista. guevarista. Guevarista. así que la juventud guevarista, eh cuídense, salgan a decir algo. Por ah, favor, si este no, no es creo que merezca. No, yo no creo que merezca nada este señor, nada más que No, no, eh, sin sí, reírse un poco de él. Olvidarlo. Hay que reírse de él, porque eh, en algún momento uno posteó alguna cosa y gente salió a favor del tipo diciendo, tiene razón, porque si te matan, si vas a la salís a la calle te matan por nada, entonces hay más tiene que haber más gente como él. Yo digo Claro, hay que salir con hachas, no. palos, de todo Sí, sí, vamos a escuchar una, una estupidez así cortita Como para para ver qué De, de todas las sandezas muy, que muy dijo cortita, Muy cortita, por si, eh, sí muy Está cortita. editada y cortita para que sea graciosa bueno. Corta la bocha Si vos salís a matar gente Vos terminás muerto o terminás preso Corta la bocha, Uy, basta, hay que hacerlo mierda ¡Pum! Bueno, corta la bocha es el o eslogan. Sea, Vos sabés que el masismo y el pro me parece que lo Lo van a llamar en cualquier momento. De verdad, ¿eh? es, de verdad es un tipo para olvidar. Para olvidar sí. y palabras sí, para sí, ser olvidadas. Sí, sí, claro, exactamente. Eh, vamos a saludar a Eva Mercedes. Acá estoy tildada, jaja, ja, dice esta. Eva Mercedes de Colón, Ajá. Colón Entre Ríos, Nelly Carrizo. Facundo José Rivero, María del Carmen Mayolo y Juliana Olivares ah, otra vez. María del Carmen Mayolo, sí, bueno, te suena. es una amiga bien, bien, mía, te mando un enorme saludo. ¿La conozco saludos. o no la conozco? ¿Conozco varias amigas eh, tuyas? No, a ella creo que no, porque no, pertenece en... a un grupo, Ajá, ¿otro un grupo, grupo? selecto que Ajá. tengo. Ah, o que sea que con... no entro en ese grupo. <risa> ah, bien, que conformamos bien. siete amigas, no, mentira. Yo quiero enormemente a todos mis amigos, <risa> entre los cuales indudablemente estás vos. Está, no, lo que pasa es que los cumpleaños tuyos... A tu casa fuimos varias veces multitudinaria sí, sí, mucha gente claro. por eso te pregunto por el acuerdo de un no lado mordo. junto del otro de toda <risas> mi vida siempre he tenido bien. por suerte mucha gente y querida. habla muy bien de vos está muy bien y es Muchas así. gracias, bien te favor. voy a dedicar porque sitio así tan bueno te dedico Dale, a este tema de bibi king hoy cumple oh, ayer el 16 encanta, cumplió años eh, 92 93 90 y 89 años cumplió. Pero está Nació por a, está por aquí todavía. Está por acá, claro, está, por esto, está en la tierra. Nació un 16 de septiembre del 25 en Mississippi. Este es un homenaje que le hizo Eric Clapton y canta con él. Billy King, Eric Clapton. Me escuchamos. Clapton, Billy King. ...publicitar en más vale tarde comunícate a edición 4 producciones yahoo.com.ar saludo y algo más nuevos datos Viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. A, a cumplir con lo prometido Al comienzo uh -huh. del programa Ya a las 7 y 4 Minutitos de la tarde Ahora son las 19.50 Tenemos estos 10 minutitos Para cumplir con lo prometido Y hablar de un nuevo capítulo De estas psicoterapias varias O psicoterapias alternativas El octavo capítulo Y hoy uh -huh. se lo vamos a dedicar A la psicología energética, Oscar uh -huh. Quiero hacer con vos Y con los oyentes un breve resumen Repasito de lo que hemos visto la primera vez en abril del año pasado uh -huh. Vimos a la psicoterapia cognitiva conductual sí. En mayo de ese mismo año Las constelaciones familiares Uy, me acuerdo de eso En ese noviembre, el año pasado en noviembre Hablamos del EMDR Aquel del de movimiento de los ojitos uh, sí, también en me acuerdo en, en enero de este año de la terapia holística uh -huh. En marzo del counseling Este gran invento roba trabajos en mayo de este año sí, sí, sí. El, los las múltiples publicaciones de todo tipo que hay de autoayudas. La última vez que fue en julio hablamos de este nombre complicadísimo, la terapia dialéctico-comportamental, ni sí, más ni menos, sí. dialéctico-comportamental. Bueno, hoy vamos a hablar de esta psicología o psicoterapia energética, que es un conjunto, Oscar, no uh -huh. te me vayas riendo cuando lo voy Dale, comentando. Dale, yo te estoy diciendo. Sí. Es un conjunto de diversos tratamientos psicológicos que se basan en la relación cuerpo-mente... Y utilizan el sistema energético humano Ajá. Hasta ahora Hasta no dije nada, bien, nada Esta disciplina, ¿dónde habrá sido creada, Oscar? Eh, Mira si es por energía yo te diría que en China Pero ya como es terapia alternativa para mí está más arriba nuestro En el gran país del sí, norte, sí. en los Estados Unidos de uh -huh. Norteamérica En los años 80, por un psicólogo llamado Roger Callaghan Se diferencia de algunas otras psicoterapias como por ejemplo la EMDR y algunas otras uh -huh. en el sentido de que esas otras psicoterapias actúan sobre el campo no actúan sobre el campo claro. energético del cuerpo humano no lo hacen de una forma directa uh -huh. e intencionada como si sí se ocupa la psicología o psicoterapia claro. energética. Hay técnicas energéticas que vale la pena no confundirlas con esto que te estoy transmitiendo hoy, como por ejemplo el chikung, el claro. shiatsu, la acupuntura el o la, ref, la reflexología, uh -huh. todas ellas si bien son técnicas energéticas se diferencian de este de este encuadre de psicología energética porque en ellas no hay ningún tipo de intervención psicológica. No en este caso se combinan ambas pero vos sabes que te, te, te, te interrumpo un poquito sí, sí, por favor. Eh, yo hice varios años y tengo que tengo que retomar el tai chi chuan". Sí. y chichuán eh, y con esta cuestión de la energía del chi y de la energía interior que yo, se mezcla muchas cosas de todo con depende todo. del profesor que uno tiene, si es medio chanta, ya agarra para un costado, por ese lado medio... Y te hace un este, cambalache. Te hace, claro. Te hace un claro. cambalache. Pero es muy fácil, la gente está muy ahí, muy en el borde de creer en una cosa y pasar a la otra como si nada. Claro, y ese borde se, es... se traspasa con mucha facilidad porque hay mucha sugestión, ¿no? uh -huh, Oscar, uh -huh. de parte de aquellos que son los encargados de dirigir o manejar Exacto, esta actividad. Exactamente. Ellos dicen que se considera exclusivamente psicología energética aquellas técnicas que combinan de una forma integrada uh -huh. las intervenciones psicológicas y energéticas claro vos. en un único formato terapéutico. Psicología río, energética, claro, combina, con razón. Combina lo psicológico con vos. lo energético. Por es, eso se llama psicología energética. ¿Viste? viste mirá vos. Tipo. ¿Quién, quién, quién hubiese pensado? Es ¿no? tremendo, sí, sí, sí, sí. Ahora te voy a decir, como por ejemplo, ¿cuáles son estas? intervenciones ah, sí, ¿no? la EFT que son técnicas de liberación emocional todas vienen en siglas Ajá. la TFT terapia de campo del, del campo del pensamiento la TAT sí. escuchate esta TAT te ató con, con una soga TAT. TAT y te estrangulé no, son siglas la ah. T, la A y la T sí. técnica de acupresura de tapas ¿Eh? no lo sé otra más técnica, la e EDITM, que es un diagnóstico energético y métodos de tratamiento. Ajá. Todas estas técnicas sí. confluyen en esto que se llama psicología energética, uh -huh. que a su vez es sí. un combo entre la psicología claro y la energía, y la energía. interior. Claro, sí. por si a alguien no le quedó claro. claro oído, sí, sí, ¿no? sí. Por si no le quedó claro, posteamos en Facebook recién que es la psicología energética. Así es. El Instituto de Terapias Energéticas, bueno, un videito. Bueno, psicología, Oscar, uh -huh. estudia la interrelación entre los campos electromagnéticos uh -huh. del cuerpo sí. las emociones, uh -huh. el comportamiento y la conciencia uh -huh. por lo menos son eh, son honestos y hablan de que esto queda a nivel de conciencia, claro. nada más claro. no claro, no dice inconsciente no, no, no, no, no. no en absoluto sí, sí. La tesis central de este, de esta postura es que los problemas psicológicos uh -huh. pueden ser entendidos como la alteración de este campo bioenergético Ajá. o de las estructuras energéticas del cuerpo. Y por ello pueden ser diagnosticables y susceptibles de técnicas muy, pero muy fácilmente. Ah, mirá vos. Eh, en el momento, dicen ellos, que nos, se centran ellos en un problema o emoción perturbadora uh -huh. ¿sí? Ese sí. sería el conflicto sí. Se activa una alteración en el campo e electromagnético Que uh -huh. es lo que hay que hacer entonces, corregir esa alteración sí, claro, en ese claro. campo Y los síntomas se reemplazan por un funcionamiento rápido, saludable y autónomo ¿Cuáles son los pasos ah, para lograr sí, esto? Sí, estaba buscar? esperando eso justamente. Bueno, mirá. ahora te voy a decir cuáles sí, son los pasos. Primero hay que aclarar y definir cuál es el problema que causa eh, este sí. malestar. Como en todo. Claro. Como en todo. Una vez que está bien definido Ajá. el problema que causa el malestar, hay que medirlo a ese malestar con una escala que tiene también otra sigla, SUD. SUD. <risa> Que va del 0 al 10, es muy original uh -huh. la sí, marcación. Sí, no, hasta ahora está bien. Sí. No sé si te das cuenta que el 0 es igual a nada, a nada, de, malestar, nada de malestar y el 10 es el máximo estás malestar. ¿Te habías dado sí. cuenta? Sí, de sí, ahí, hasta medición. ahí llegué. Sí, sí. Bueno. Hasta ahí me da ahora, la Ahora, ¿cómo la se cabeza. hace la medición? No me lo preguntes porque no, porque no bueno, viene yo pensé al caso. A... No, no, no. Te, te un te... Para mí te ponen un tester eso de electricidad. Y para... ahí salta. Y ahí salta, claro. De ahí te... ah. Del 1 al 10 te meten un cablecito, poneles Si estás muy nervioso en la nariz o debajo de la garganta ah, o no detrás de explicado. la nuca. Mira que yo hoy traté de informarme bastante Ajá. y no estaba explicado cómo es la ah, técnica bueno. de medición. Lo que sí dice mm. es que la escala va del 0 al 10. 0 claro. es el menor, Ajá. el mínimo, ¿vale? Sí, sí, sí, ese sí. es el máximo. Bueno, hecho esto, uh -huh. hecho esto, ahora se dedican a utilizar herramientas diagnósticas claro. que están tomadas de la kinesiología. Entonces, a través de esas herramientas, aíslan aquellos puntos específicos del cuerpo uh -huh. que están involucrados en esa perturbación claro, bioenergética. Claro, uno tiene un problema en el codo. Bueno, ¿qué causa? Esa alteración causa Ajá. el malestar. Ah, a mirá. continuación, y como eje principal del tratamiento, Oscar, uh -huh. proceden a la estimulación táctil de aquellos puntos específicos del cuerpo que es decir, hacen acupuntura, Ajá, claro. que se corresponden con los puntos que nos ayudan a disolver sí. los desequilibrios de ese campo energético, bioenergético. Bien, bien, vamos bien. Ahora, para integrar esta renovada energía, uh -huh. no después de estos tratamientos, claro. realizan una... Sencilla secuencia de nueve ejercicios basados en movimientos oculares. Ah, y se une con la terapia que hablaste la, la otra vez. La EMDR. Claro. Que estimulan todos los pares craneales. Y entonces esto facilita Uy, la relajación. Se mueven los ojos para un sí, lado, para sí, el otro, sí, para sí. el otro. De nueve, nueve maneras distintas. Y esto facilita la relajación del paciente. Ajá. En caso de que esto siga persistiendo el malestar, se invita al cliente, como ellos dicen, a repetir esto y a reajustar los índices de este tratamiento. Y ahora te voy a decir, con ello termino, uh -huh. las ventajas de este tipo de tratamiento, Oscar, sí. Que repito para aquellos que ventajas nos están para escuchando, quién? para los clientes que ah, consultan. Ah, está bien. Eh, para los que nos están escuchando Es entonces una, un tratamiento Que eh, combina eh, Técnicas psicológicas Dicen ellos Con técnicas bioenergéticas Ajá. Y se valen de, de, de eh, Herramientas diagnósticas De la kinesiología uh -huh. Y de la acupuntura claro. Y también estos ejercicios Con el movimiento de los ojitos Ahora las Mirá ventajas qué loco. Estoy pensando si estoy muy nervioso Porque tengo un problema personal Mover los eh, ojitos ¿cómo? No, no me, me, me identifican El cambio La energía mala Eso es En la rodilla Ponele es Ahí me principal. hacen acupuntura Me hacen mover los ojitos Para acá, para no, allá Primero para allá, para allá. te miden Primero te miden Ah, el con nivel el tester Con el malestar Claro Me claro. ponen Me enchufan en la rodilla Suponete Un cabecito que te dio 7 Ajá Estoy muy mal claro. es Bastante mal, digamos Entonces empiezan a Utilizar herramientas De la kinesiología Claro, hay acupuntura En la rodilla Y por de ejemplo. la acupuntura Y los movimientos oculares de los Del EMDR Ajá que activa todos los pares craneales. Ajá. ¿Qué será eso? No? Eh, bueno, ahora las sí. ventajas de este tratamiento. Ajá. Es eficaz y rápido, obvio. Uh -huh. A veces en cuestión de minutos se resuelve Ajá, rápido, la problemática. Rápido, sí. Dicen ellos que como es una disciplina de creación muy reciente, porque el tecante claro, era sí, de los claro. años 80, todavía no hay demasiada investigación y bibliografía. <risa> Pero los estudios que hasta ahora se han realizado reflejan una eficacia muy alta, Oscar, Ajá. que va hasta casi el 90% epa, de eficacia. Epa. Muy superior a cualquier otro sí, tipo claro, de terapia. Y mucho más rápido. Los resultados también se mantienen claro. en el tiempo. Existen estudios de seguimiento que dicen que 3, 5, 6 meses el cliente sigue muy bien. Ajá. Bueno, técnicas... no mucho igual, ¿no? Bueno. Digo yo, no sé Bueno, yo pretendo, uh -huh. a través de mi análisis, pretendo sí. otro tipo de eficacia <risa> Las técnicas básicas son muy fáciles de aprender Incluso la pueden aprender los niños, Oscar uh -huh. Se puede hacer autoterapia, porque es todo tan sencillo eh, Cuando surge algún problema o incluso yo te puedo, si vos tenés un problema claro. Y yo sé estas técnicas, uh -huh. yo te puedo ayudar a vos o a un Me familiar Me medís la, la energía negativa y ahí no va No sabemos bien con qué uh -huh. claro, todavía claro. Eh, no hay medicamentos, uh -huh. no hay eh, eh, instrumental alguno, no es necesario que el cliente reviva emocionalmente nada. Nada, no importa nada. El tratamiento se puede realizar hasta a través, incluso a través del teléfono. Ay, ¿Cómo ¿Sí? me tocan con el teléfono? Se puede trabajar con grupos numerosos, se hace sí, claro. autoterapia, te dicen. Ah, cierto, tocate, tocate acá. Tocate acá claro. No existe no, ninguna no, claro. contraindicación. Para la no, claro. de esta Y claro que no, yo me acuerdo alguna vez he ido a ver una persona que hacía acupuntura y Ajá. a mí me solucionó un problema del codo de pero tenista. Pero sí, pero otra cosa. Era. Es otra cosa, ¿no? Otra Nadie cosa. se le ocurrió que iba a ser una psicología energética <risa> esto. Pero bueno, allá el allá un invento nuevo que como tantas otras veces uh -huh. viene de ese enorme país de que sí, está allá arriba. Norte. Saludos, saludos a Evangelina Escobar, Eva Mercedes Besón otra vez. No se vayan, tenemos una hora más.